prensa. Flavio, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Feliz día. Igualmente. Bueno. Nos, mes? Y... Es muy interesante lo que estaban hablando con Martín recién. Bueno, te llamábamos este, un poco para reflexionar en el Día del Periodista y también para este, convocar y explicar qué es, de qué se trata la movilización que mañana van a hacer los trabajadores de prensa también en, en Buenos Aires. Sí, eh, está muy bueno que lo usemos para reflexionar, ¿no? Este, como decía Martín hoy, las fechas que siempre están cargadas de simbolismo, el 7 de junio por algo es el día del periodista, casi eh, como el 1 de mayo por algo es el día del trabajador, ¿no? Hubo mártires que murieron para consagrar derechos laborales y por eso el 1 de mayo se lo recuerda, y por ahí luego se vacían de contenido, son nada más que un feriado. Y en nuestro caso, el Día del Periodista también, lo usamos para celebrar, feliz día, que te manda mensajito, aparece en el Facebook, hace un asado, una reunión en la Cámara de Diputados, otra en el municipio, digamos, ¿no? Lo que habitualmente es nuestra celebración, qué interesante que lo empecemos a usar para otra cosa, que sirva para reflexionar, que nos haga pensar en nosotros mismos, y un poco eso es lo que va a pasar mañana. Vos sabés, Juan, que el Día del Periodista es el 7 de junio, porque en el año 1938, un 25 de mayo, se hizo el primer congreso de periodistas en Argentina, en Córdoba, y entre las, las cuestiones que debatieron y aprobaron se encuentra consagrar el 7 de junio como el Día del Periodista. Y en ese congreso los periodistas debatieron eh, con, con grandes exponentes como Octavio Palazolo, este que era era de, de, de, de origen anarquista, que era un crítico de arte, un crítico de teatro y que terminó siendo el redactor de nuestro estatuto del periodista, y se debatía sobre este protagonismo del periodista, quién encabeza la libertad de expresión, el periodista o el propietario del medio, sobre la responsabilidad que tenemos en la producción de la noticia... Este, y, y sobre nuestra condición de trabajadores, además de periodistas, ¿no? contra otra postura menos clasista, que era la de los propios empresarios, los propios patrones diarios, en esa época los grandes periodistas que tenían diarios, este, que proponían que el, el periodista no podía ser un trabajador, que era un ser noble, que trabajaba románticamente por, <coughs> por un bien mucho más allá de lo material, ¿no? y, y encima él era el que coordinaba cómo se hacía... Y en aquellos años este, los periodistas debatíamos, o, o debatían mucho y discutían mucho sobre estas cuestiones de las que hablaban ustedes hoy, y me parece que es un poco el protagonismo que hemos perdido. Eh, la libertad de expresión, eh, en, en todo su aspecto, es hoy una libertad de empresa, cualquier medio tiene una línea editorial, y los trabajadores de prensa debemos producir en consonancia, ¿no? Y, y no es eso, Lo que, lo que pretende el derecho humano fundamental de la libertad de expresión, y creo que hay una responsabilidad en los trabajadores de prensa, en los periodistas, en no asumir el lugar que les corresponde, la responsabilidad que les corresponde con una, un oficio, una profesión hoy que, que sale de los claustros académicos, que me parece que está ocasionando este, muchos movimientos en la sociedad, tiene muchísimo poder en la opinión pública, los contenidos que los medios producen, y los periodistas este, no podemos ser ajenos, y debemos asumir esa responsabilidad. La marcha de mañana no es solamente una marcha por estas cuestiones, tiene que ver con que la fecha del Día del Periodista este, nos sirva para visibilizar una situación real eh, en cuanto a nuestras condiciones de trabajo y salariales. Los periodistas en todo el país tenemos un, un gran porcentaje de precarización laboral. Trabajadores de prensa, periodistas, reporteros gráficos que trabajan en los medios, en las radios, en los canales, en los diarios, en las revistas, en las páginas web que no están blanqueados como corresponde, como trabajadores, que no cobran un salario digno, que tienen malas condiciones de trabajo, en muchos casos son perseguidos, no son escuchados, son censurados, este, y eso está absolutamente invisibilitado, este, y esta marcha tiene ese sentido. Juntarnos en un centro neurálgico como es el obelisco, decir nosotros somos los periodistas, nosotros también somos explotados, nosotros también tenemos necesidades básicas insatisfechas y también somos personas... Este, no somos las cuatro estrellas que ustedes ven en la televisión que ganan muy bien este, y, y aunque tenemos una responsabilidad en eso mucho más responsables son los empresarios y mucho más responsables el Estado también Flavio esperamos ser eh, muchos el, eh, contá con, ¿Dónde va a ser la movilización? Eh, ¿Quiénes la están convocando? y ¿Cuál es el, el reclamo eh, puntual? ¿Los puntos que, que se eh, especifican como reclamo? Bueno, es una concentración eh, en el obelisco a las 13.30 horas con un acto a las 14 y una marcha hasta el Ministerio de Trabajo posterior, eh, la convoca la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y la FETRACOM, que son las dos federaciones de prensa que hay en Argentina y los 40 casi 40 sindicatos del país, lo que significa que es la primera actividad de los gremios en forma unificada en más de 25 años y este, esto este, lo, lo convoca a la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa que es precisamente la entidad que hemos conformado, que agrupa a todos los que alguna vez estuvimos separados. Por cuestiones ideológicas, el sindicalismo de prensa, como muchas otras actividades sindicales, otros gremios, otras actividades, teníamos este, separaciones y había, eso había ocasionado la existencia de dos federaciones. Y los sindicatos grandes, Córdoba, Rosario, el propio Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, estaban fuera de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y le quitaban a la lucha de FATPREN mucho peso logramos esta unificación y nuestra primera actividad conjunta es una marcha, una concentración en Buenos Aires para tratar de visibilizar una situación que es común a todos. Eh, Flavio, en, en el marco de, de todos estos reclamos, eh, la, la paritaria de FATPREN con los, con los medios del, del interior se, se ha cerrado con un acuerdo. Sí, nosotros habíamos acordado eh, trabajar sobre dos acuerdos semestrales. Al no poder hacer un acuerdo serio anual, porque no había un índice y los empresarios de ninguna manera aceptaban y nosotros no podíamos permitir un, un, un aumento irrisorio, aceptamos hacerlo en dos etapas, discutirlo dos veces en el año. Discutimos un acuerdo semestral de marzo a agosto, inclusive, que es un 23%, Eh, sobre los salarios básicos, un 20% en blanco y un 3% no remunerativo en los meses de junio, julio y agosto, que después se incorpora a la discusión del otro semestre, que empieza el 4 de agosto, que va a terminar el Ministerio de Trabajo. Con esto, un salario de un redactor de la categoría A, que son las capitales de provincia y las ciudades de más de 100.000 habitantes, estarían unos 15.500 pesos más o menos, y un cronista en 13.600, si no me equivoco. Y en una categoría B es un poco menos, el reactor anda en cerca de los 13.600 y casi 12.000 el, el cronista. Este, son muy bajos para nosotros los sueldos, la expectativa de, del incremento era mayor, pero un 23% para los primeros seis meses tampoco es tan malo, lo, lo hicimos sin lucha, lo hicimos presionando a las empresas muy fuerte en la paritaria, eh, y sabemos que, Nuestra gran, este, des, nuestro gran desafío es el segundo semestre, este, donde bueno tenemos que tratar de completar un aumento anual que si bien no va a recuperar lo que ha sido la terrible devaluación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, porque hay que ser sinceros, nos permita este, recuperarlo lo más posible. ¿no? Eh, Eso ha sido habido, la paritaria de ahora. Eh, ha, ¿Ha habido mucha pérdida de trabajo de los, de los periodistas en, en, en, en todo el país? Nosotros estamos haciendo un registro eh, a partir de que hubo datos diversos pero que nos pareció muy importante tenerlo, eh, un registro serio porque esto es inédito, es inusual, es la primera vez que pasa y capaz que no se vuelva a repetir en mucho tiempo de tener despidos masivos, cientos de trabajadores en la calle y ya, y ya calculamos más de 2.000, eh, no es una cifra para nada caprichosa. Solo en Buenos Aires hay cerca de un millar de trabajadores sin trabajo, o de puestos de trabajo perdidos, despedidos, cesantías, retiros voluntarios, no renovación de contratos, muchas más formas de llamar a la misma realidad que es quedarse sin trabajo, ¿no? Este, el Grupo 23 fue uno de los casos emblemáticos, pero no lejos de ser el único, es por ahí el exponente más grande de una situación que se repitió hasta en las provincias también, donde el cambio de gobierno político ocasionó los mismos percances, y, y nosotros somos responsables de no haber advertido a tiempo tal vez, aunque las responsabilidades no son nuestras, digo, nuestra parte es y después nos explotó en las manos, ¿no? Flavio, te agradecemos el contacto, feliz día, que la pases bien dentro de todo, eh, como todos los periodistas, y si quieres decir algo más te estamos escuchando. No, no, este la verdad, nuestro día también es el 25 de marzo, el Día del Trabajador de Prensa, que nosotros recordamos siempre el 7 de, de junio, es bueno recordar que el 25 de marzo es el día que... ...que se aprobó por decreto, lo aprobó Juan Domingo Perón en el 44... ...25 de marzo de 1944, nuestro estatuto, una ley modelo... ...que tiene 70 años de vigencia, que establece las condiciones de trabajo... ...de los periodistas, ahí nadie tiene que ir a buscar a ningún lado... ...sino ahí cómo se contrata, cómo se le paga, cómo se trata... ...un periodista y qué derechos tiene, y ese mismo día... ...es el día que falleció Rodolfo Walsh, eh, que falleció no, ...que desapareció allá en la esquina de San Juan y Entre Ríos... ...en Buenos Aires, casualmente un 25 de marzo... ...así que la fecha es doblemente conmemorativa... Este, y esperamos que, bueno, poder hacer también para esa fecha otra, otra actividad y empezar a, a estar más visible. Yo, este, mi mensaje es ese, que creo que debemos recuperar el protagonismo y la responsabilidad que nos corresponde en la producción, el tratamiento y la distribución de la noticia, y que hoy está solamente en manos de, de los grupos económicos. Gracias de vuelta. Un abrazo, enorme Hablábamos con Flavio Frangolini, dirigente nacional, respecto de la movilización nacional de trabajadores de prensa, que será mañana y el Día del Periodista que es hoy Radio Kermés 106.1 106.1 Nuestro lugar en el mundo 106.1 106.1 106. Radio Kermés Estamos en Radio Radiocracia hasta el mediodía y además de estos temas y saliendo un poco del Día del Periodista que no es lo más importante que pasa, después de haber escuchado el informativo de Farco en el que si prestaron atención, se comentó esa noticia inverosímil insólita, por no decir de una gravedad institucional tremenda, de que en Entre Ríos